A ver, Diego Stulbark es escritor, investigador, investiga, escribe, publica como miembro del Instituto de Investigación y Experimentación Política, IEP. Participa de la editorial Tinta Limón y del blog Lobo Suelto. Coordina grupos de estudio dedicados al pensamiento político. Diego, ¿estás por ahí en el teléfono? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, buenos días. ¿A vos no te da vergüenza estar analizando el pensamiento político cuando éste está absolutamente ausente de la sociedad argentina? No, porque tal vez de analizarlo sea convocarlo. Ah, también. Bueno, bueno, bueno. Pero empecemos por ahí, digo, ¿no? Este, Hay mucha gente que está, de alguna manera, empeñada en desbrozar el, lo, los distintos sitios y rincones del pensamiento político Pero por ahí la sensación que tengo es que nos sirve para poco, digo desde mi lugar, este, pensando que una sociedad vota a la derecha y bueno, y es como, no sé, dispararse un tiro en un pie. Y entonces digo, bueno, vamos y venimos con este pensamiento político, pero no, no vemos los resultados en realidad, o sí, Bueno, a ver, María, eh, un cacho la pregunta en, en estos sentidos. En, en primer lugar, no haría una diferencia entre pensamiento y práctica política. Ajá, okay. Digamos, sí. el problema que tenemos puede ser de que el pensamiento analítico no sea potente, pero también puede ser de que por las mismas razones las prácticas políticas no lo sean. Es decir. Tal vez tenemos una crisis de la política emancipatoria y eso es, eso es el, el, el punto de partida. Es decir, hay prácticas políticas y hay análisis políticas, pero son de derecha. ¿Hay algo antes de la práctica política? Me refiero eh, en la persona que va a analizar políticamente las cuestiones. y Estoy refiriéndome a la gente de a pie, a la gente como yo, como uno, este que trata de tener en lo posible, un pensamiento pero digo, ¿hay algo anterior? ¿hay todo un proceso educativo que nos falta para que no nos comamos todos los sapos que aparecen? Mira, yo creo que hay dos puntos de vista antagónicos al respecto está el punto de vista convencional sí. que dice que hay una sociedad, que hay un Estado que prega por el bien común sí. y que hace falta educar clases dirigentes Ajá. entonces, desde ese punto de vista bueno el Estado no está funcionando muy bien, la sociedad no está contenta y falta un elite dirigente. Sí. Yo no adhiero a ese punto de vista, ¿viste? Ah, ¿sí? Yo no pienso las cosas de esa manera, lo pienso de una manera un poco contraria. Pienso que el Estado no brega por el bien común, sino que brega porque una clase social domina a otras. Ajá. Creo que no hay una sociedad, sino que hay luchas de clases en la sociedad y ajá. creo que no nos falta un elite dirigente, sino que lo que nos falta es poder capitalizar las experiencias de lucha y el pensamiento surge de la lucha. Entonces, si tomamos ese análisis como una capacidad de contracoherencia, sí. de contraanálisis y de pensar desde las luchas, sí. me situaría ahí. Y entonces, ¿qué es lo que hay antes del pensamiento, antes del análisis? Y yo diría los intentos de experiencias colectivas para revertir la situación, eso va antes. Ah, mira. Está bien. Está bien, pero a ver, este, cuando echás una mirada en derredor, eh, la verdad es que no ves Algunos modelos Entre comillas a, a seguir como a lo mejor Tuvimos antaño Y ahora lo que me da la sensación Es que no solamente no hay una oposición Que esté construyendo Sino que tampoco hay algún Modelo delante nuestro Y no me estoy refiriendo al Mesías ¿eh? Digo modelo, modelo en general Modelo de, de, político Y me parece que esto no No aparece No, no, claramente no Y me parece que tal vez sea una de las cosas interesantes Para pensar es La exigencia de tener que pensar sin modelo Ah, porque mirá hay que sí. que, Y porque los modelos que tuvimos nos llevan a derrotas históric sí. Históricas no sí, sí, está bien está bien cuando teníamos, cuando tuvimos cuando tuvimos modelos políticos claros sufrimos derrotas políticas muy importantes sí. tal vez lo que nos toca en este momento es eh, que la resistencia histórico-política no tiene un modelo ah. y sí hace experiencias por ejemplo situaría ahora como como para como un objeto de, de suma importancia para este pensamiento que intentando desarrollar el movimiento de mujeres ajá claro claro como en otro momento podemos dar pensado en el movimiento indígena o Eso el movimiento es. de los trabajadores de la economía popular. Sí, sí. O sea que, digamos, habría que eh, entender que hay que variar la concepción de modelo. Me parece que sí. Ajá. ajá. Me parece que sí. Que la idea sí. de tener un modelo en este momento no es productiva, es más bien nos somete a una suerte de impotencia o de nostalgia. Sí, pero eso es porque no hay modelos y tenemos que adaptarnos a otro tipo de modelos o, o directamente basado en lo que dijiste. Que los modelos de antaño no nos sirvieron y nos llevaron a desastres. Yo creo, yo no sé si, fue, si es culpa de los modelos que hubieron que se llegó al desastre, pero esos modelos fueron parte de un desastre. Ajá. Y no me parece que ese desastre se pueda salir indemne. Es decir, no creo que falte... Eh, un, un tiempo de, de, de bueno, un tiempo histórico digamos así tranquilo para que esos modelos vuelvan a emerger y vuelva a haber un ciclo idéntico ah, claro. de lucha por la me parece que con las con la derrota de la lucha social también se van modificando las racionalidades. Si vemos el, sí. el ciclo de luchas que surgen año el y cuatro para acá, Ajá. las luchas más interesantes son luchas sin modelo. Sí. Las más conservadoras son las que intentan retomar modelo. Me parece que es una, una Ah, un ok, ok, ok. Sí, se me está cambiando el melón con lo que estás diciendo. Porque viste que a veces uno se encapricha con algún pensamiento también, ¿no? Porque es como uno en medio vago, una vez que parió un pensamiento que le parece más o menos redondo, este, lo arma como un cassette en, el, en la cabeza y lo repite, sin, sin ponerlo nuevamente en tela de juicio. Y esto me parece que, que, que nos pasa a muchos, no solo de los que laburamos en los medios, sino del ciudadano de a pie, que es el que escucha por ahí, ¿no? Sí, en... sí, sí, sí, nos pasa a todos. Sí, nos encerramos en eso. Claro, es una zona de confort también, porque una vez que pariste eso, ya lo, lo nutrís con un montón de elementos que lo apoyan y ya te parece que es una verdad de apuño. Y bueno. nos defendemos también un poco, ¿no? Ante sí. La, sí. la dificultad de experiencias sí. nuevas, sí. ante la dificultad de volver a confiar sí. en situaciones sociales, entonces claro. nos refugiamos en grupos de personas que piensan como nosotros, sí. que nos van a confirmar. Sí. El mundo, ojo eh, que es un fenómeno No solo psicológico, me parece que el mundo neoliberal también va armando estos nichos de afinidad, que los llaman nichos de mercado, ah, claro y claro. los amigos de Facebook, y esto y lo otro, y sí. se van formando los pequeños círculos de consumidores con afectos parecidos que Eso. se confirman a sí mismos. Eso. Sí, nos vamos encapsulando, ¿no? Che, y la lectura de Vida de Perro, ese libro que hiciste con Horacio este, ¿me, me, ¿me sirve para abrir algún pedazo del melón? Bueno, yo creo que tiene, que tiene, ese libro tiene como dos cosas. Tiene por un lado un, un intento de volver a retomar lo que llamaríamos una historicidad. Sí. Es decir, a, a volver a pasar, con, a, digamos, a volver a hacer un balance o a repasar con cierto detenimiento luchas históricas y también. Eh, comprender un poco más qué es la derecha argentina, ¿no? Ajá. El libro va del 55 para acá ah, y en mira. ese sentido va pasando por un montón de procesos que no está mal volver a visitar. Pongo un ejemplo que es el tema de la iglesia argentina, ¿no? El rol de la iglesia argentina del sí. siglo XX, sí. vinculada a la represión y sí. la complejidad de la figura de Francisco hoy, pero también eh, lo que fue en los años 70 y también recordar más cercanamente, digamos, no lo que fue el 2001 Ajá. y también, eh, bueno, un contrapunto que tengo con Horacio Berbisky bastante bastante claro sobre cómo pensar el kirchnerismo, ¿no? Ah. Él, desde unas simpatías muy abiertas, sí, en claro. mi caso es un cuestionamiento en algunos puntos importantes. Ah. Eso creo que es, es un aspecto, ¿no? Sí que es un balance más denso, más documentado sobre la historia de Argentina de los últimos años desde un punto de vista, digamos, de la, de una, de, de la militancia. Claro. Pero desde otro punto de vista, creo que el libro tiene un sentido que es una pregunta, y es mm. la pregunta de... Eh, La democracia argentina nos condena a la impotencia, uh -huh. sería la pregunta. Uh -huh. Uh -huh. ¿Se puede inventar algo en términos políticos en esta democracia en la que estamos? Partiendo sí. de la idea de que la hipótesis revolucionaria armada no está vigente, y, por lo tanto... No tenemos muchas opciones. Sí. ¿Y cuest cuestiona, hacer, cuestionan sí. o cuestionás vos en el libro esto que llamamos democracia, que parece ser que es la única salida? Ah, y que de vez en cuando la disculpamos y decimos, bueno, es imperfecta. Y entonces, bueno, ¿lo único que hay es democracia para adelante? ¿No existe bueno, otra cosa? Que esa es un poco la pregunta. La pregunta que yo creo que queda abierta sí Eh, y que me parece que realmente ahí nos quedamos muy cortos con las respuestas Que no sean respuestas ah, puramente ideológicas claro, ¿sí? claro. Yo desde un punto de vista ideológico eh, puedo asumir con Lenin Que la democracia es la capacidad que tienen las clases eh, oprimidas De envolverse clases dominantes sin que se derrame sangre Eso no existe en el mundo Claro, bueno, pero esa clase oprimida que se fue, se vuelve dominante Hace lo mismo que la anterior clase dominante Bueno, bueno, que sabes que sí y puede ser que no. Sí, no, bueno, bueno, bueno, bueno, qué sé yo. Creo que sí, que con, bueno. con, con el balance que tenemos que hacer de lo que fue la Unión Soviética eh, sí. o lo que pasa en China, claro. podemos llegar a conclusiones como lo que vos decís. Yo digo simplemente que se llama democracia al hecho de que ninguna clase social esté sometida a una dictadura económica. Ah, ok. Si es una dictadura económica, sí. no puedo yo pensar que hay una democracia. Dicho esto... sí Estamos en una situación en donde eh, no aparece ninguna imaginación eh, fuerte sobre qué hacer por fuera del régimen parlamentario. Sí, claro. Entonces la pregunta es, ¿y, y dentro del régimen parlamentario qué se puede hacer? Y sí. eso es un balance sobre kirchnerismo. Ah, el kirchnerismo. El ah. kirchnerismo fue la experiencia que más motivó a, a la militancia de los movimientos sociales dentro del proceso digamos que se abrió en 83 sí. y no fue un cambio de vida para los actores populares tan determinante como se hubiera esperado entonces sí. va la pregunta ¿qué se puede esperar? <risa> lo máximo que se puede esperar sí. es una experiencia como la que ya tuvimos seguramente en condiciones incluso más de más restricción la económica restricción. más conservadora políticamente sí. ese es el máximo horizonte que puede tener nuestra sociedad? es un poco la pregunta si sí, este Esto, con respecto al tema de la grieta, Berbizki está parado en uno de los costados de la grieta, pero ¿vos sí o vos no? Mira, yo no sé porque la grieta ¿viste? es una especie de concepto comunicacional de la nata sí. eh, que me parece muy ah. eh, muy banal, pero si lo acercásemos, ah, sí. vamos a decir, la grieta es una visión deformada, lucha de clases, podríamos decir, Ajá. pero muy deformada. Muy, muy deformada. deformada sí. Sí. Okay. Entonces, yo sí podría decir que estoy de un lado la grieta en el sentido de que eh, Creo que de un lado hay enemigos históricos del pueblo. Sí. Desde ese punto de vista no, no tengo muchas dudas, ¿viste? Mm, no tengo muchas dudas. Ahora, en la, la cartografía que se distribuye con las grietas tampoco me resulta muy cómoda. Ajá. Es decir, eh, no hace un rato te, te comentaba que para lo que fue el kirchnerismo, que sería uno de los Ajá. de los puntos de las grietas, no me gustaría sumarme a ese sector Eso es. eh, de manera dócil sí. y acatando la teoría política del kirchnerismo, porque me parece que no... Claro. No me interesó en su momento y ahora además llevó a derrotas sucesivas, o sea que no, sí. no me gustaría acomodarme ahí. Pero sí, sí te puedo decir que soy sí. parte de la grieta si lo que vamos a tomar en cuenta son los enemigos comunes. Ahí sí. Ajá, okay. Bueno, no, pero lo que me gustó es esto de, de alguna manera, cuestionar el concepto de grieta. Claro. Y, y vuelvo, a repetir yo soy un pelotudo también, que, que, me, que me morfo las cosas que, que van sucediendo. Y este la única virtud que tengo es poder decir que soy un pelotudo que me como todos los sapos. Este y pero no no pasa de ahí, no no soy tan lúcido como para poner en tela de juicio el tema de la grieta. Me la morfo a la grieta y empiezo a hablar de ella y este bueno salvo cuando charlo con tipos como vos que por ahí me, me, me mueven un poco el piso sí a mí me parece me parece un mal concepto el de me parece una mala imagen el tema de la grieta porque es ultra la simplificadora y entonces pone de un lado Ajá. algo así como los que están con Cristina sí. y los gorilas y replica el tema del peronismo -antiperonismo, otra vez otra vez otra vez sí. y no permite comprender la complejidad mm. que tuvo la sociedad argentina estos años en términos de movimientos sociales sí. de organizaciones autónomas sí. de luchas que no se inscriben tan fácil en esa cartografía pero Más, claro. diría más, es un objetivo nuestro sí. que la llamada grieta se constituya de otro modo sí. de otro mm. modo, no del modo en que lo presentan los grandes medios de comunicación, porque quedamos sino atrapados siempre en los mismos lugares. sí, sí. Y aparte el le hacemos, que... le hacemos el campo orégano al verdadero enemigo, si es que lo tenemos, exactamente. En, los, lo años, en los años 70 teníamos claro quién era el enemigo. A, ahora resulta ser que es un enemigo interno, cuando planteamos lo de la grieta, somos unos boludo. Claro, ese, si, si, si, la, si la dominación económica es lo, lo, lo más importante en este momento, tenemos que mirar quiénes son nuestros enemigos, pero no están acá, Exactamente. ni siquiera es Macri. Bueno, ahí lo que se ahí, se en, ahí en, ya ¿verdad? no te eh, gustó, ahí no te gustó. No, porque me parece que Macri, sobre todo con esta sí. última decisión de sí. ir al Fondo Monetario Internacional, sí. se está inscribiendo en una lógica geopolítica muy, muy enemiga. Ah, pero bueno, pero en, en todo caso es un personero, no el enemigo. Bueno, claro, claro, claro. Es un personero, es un representante del enemigo. Sí. Porque no. esas cosas se personifican en el Senado Nacional, ¿no? Tenemos hoy un un presidente que va a intentar disciplinar de una manera muy dura económicamente sí, claro, a toda la sociedad sí. apelando al fondo monetario internacional lo cual sí, deja sí. una situación que es eh, mm. históricamente muy conocida pero desde el punto de vista de la democracia que se armó del 2001 para acá es nueva claro claro che cómo fue y charla cómo fue charlar con el perro Berbitsky? Oh, bueno fue muy interesante eh, yo no lo conocía personalmente la verdad cuando empezamos a hacer el libro eh, o sea que lo conocí trabajando mm. y Y me parece, bueno, yo tenía, por supuesto, como muchas personas que lo han leído, eh, determinadas precauciones, digamos, no eh, sí. en relación a, su, a lo que se sabe de su personalidad. Sí. No es un tipo, digamos, especialmente abierto a que cualquiera le venga a decir cualquier cosa. Es un no, tipo, claro, claro, claro, Digo, yo creo que, que es bastante generoso él si lo que ve es un interés genuino y ganas de trabajar. Ah, ok. Okay. Y es bastante intolerante si lo que percibe es cholulismo, si lo que percibe es una cosa muy es un poco fóbico con la gente, me parece. En general. Sí, bueno, eso lo debe haber generado también después de algunos escritos y comentarios de que había traicionado no sé qué historia en los años 70 y que había bueno, colaborado. Yo hice, yo hice una investigación sobre eso, sí. ¿viste? Como parte del libro, porque no me hubiera atrevido a hacer el libro sin tener eso claro. Ajá. Y además fueron parte de nuestras conversaciones, ¿no? Sí. O sea, el modo en que eh, hay básicamente dos libros que se escribieron contra él sí. con supuestas pruebas Ajá. que eh, tienden a identificarlo como agente. Ah, claro. Hay un libro de Carlos Manuel Acuña que lo sitúa como agente de norteamericano, digamos, de sí. la Fundación Ford, del Departamento de Estado. Sí. El autor, es importante saberlo, es un egresor de la Escuela Nacional de Inteligencia que fue funcionario del gobierno de Onganía y de Videla. Ajá, Ajá. Eh, Y el otro es Gabriel Levina, que escribió un libro que sí. se llama Doble Agente, sí. que es un libro más reciente. sí. Eh, que lo acusa haber sido más bien eh, de la aeronáutica, digamos, ah, de haber sí. sido parte, de haber sido colaborador durante la dictadura con la aeronáutica. Y bueno, por un lado yo seguí muy de cerca lo que él presenta como pruebas y también hablé bastante con Horacio. Eh, fui siguiendo todas esas todas esas esas puntas y veo claramente dos cosas sí. la primera es que se toman indicios como si fueran pruebas esto es ah, se sea libremente un sí. conjunto de datos que después cuando los empiezas a ver sí. no dan ninguna cuenta clara claro muy bien eh, muy y segundos son es un libro que sale justo justo justo cuando Francisco necesita desprestigiar a la persona que lo está denunciando ah, eh, claro. en todo el mundo y con pruebas muy sólidas sí. sobre eh, su sí. pasado respecto a la esma okay entendí entendí Me queda claro. Sí. Eh, conversar sí. con Berlicky fue muy interesante para mí. Fue un aprendizaje. Mm. Eh, podría decir que me hice más o menos amigo de él, porque si, si por ser amigo quiere decir poder entenderse a la hora de trabajar. Claro, decir eso, ¿no? claro, claro. Eh, Estuvimos dos años conversando y ahora estamos presentando el libro y haciendo entrevistas juntos. Y me parece que con él se armó una tensión que es interesante, una tensión que es generacional, sí. que es ideológica y que es política. Claro. Y que habilita una cierta colaboración, es mm. decir, una un trabajo un trabajo político. Diego, que ¿cuántos que tienes que cuántos años tenés? Yo tengo 46. Ajá, bien, sí. Horacio tiene 76. Ajá, claro, claro, ahí ahí aparece esa diferencia generacional, que por ahí es enriquecedora, ¿no? En medio de la charla. Yo creo que sí, por un lado porque para para para Horacio es importante que a él le habían hecho ofertas de de hacer un libro de conversaciones. Sí y él dice que lo que le interesó de esta oferta era justamente que yo tengo la edad de sus hijos ah okay. y que le, le interesaba esa mirada desde mi punto de vista lo que es interesante es lo siguiente, yo del año 87 que salió Página 12 para acá sí. leí siempre las columnas de Berbisky y siempre me impresionaron en términos de cómo ofrecía mapas para ir siguiendo la coyuntura no él aparece tan kirchnerista eh, a mí me sorprendió un poco no, no que lo fuera, sino que yo que me había formado con esas categorías no... no No me hiciera yo kirchnerista. Eso es, eso es. Entonces quería, quería, quería tener esta conversación mm. con él. Claro. Y cuando, cuando lo conocí más, llegué a la conclusión de que él era kirchnerista porque efectivamente todo lo que él esperaba y quería del país más o menos se dio con una historia con Cristina Kirchner. Eso es. Y por ejemplo, el tema de los derechos humanos, el tema de... Mm anular la audiencia de punto final, sí, sí. activarse en los juicios, que se retomara la apelación del 70 discursivamente sí, como sí. como un valor. Lo que eh. no hizo, me parece el perro, es construir una crítica de eso, ¿no? No, las críticas que veis que Bersky hace de kirchnerismo existen, pero son no son críticas eh, tan duras como él ha hecho de otros fenómenos políticos. Claro, eso es, decir, es. Por ejemplo, en el libro se habla de lo que fue Eh, el asesinato de Mario Ferreira, se sí. habla de lo que fue Milani mm. como jefe de ejército, ajá, ajá. se habla de lo que pasó con el neo-extractivismo, como el kirchnerismo, digamos, eh, fue por lo menos indiferente, sino represivo con respecto a luchas anti-extractivistas, sí. se habla de, lo, de los tercerizados de los ferrocarriles, se habla de un montón de cosas, se mm. lo propongo como, como contrapuntos, sí. y él hace algunas críticas, pero, digamos, son críticas que parten de un nivel de simpatía muy grande okay. por el gobierno. Okay. Eh, Horacio Verbitsky, vida de perro balance político de un país intenso del 55 a Macri, mamma mía eso lo agregué yo, no está en la portada Convers <ríe> conversaciones con Diego Stulbark Diego, gracias por este ratito muy amable muchas gracias a vos por la conversación bueno, eh, lo escuchaste a Diego Stulbark aquí en el desconcierto